Hola, bienvenidos a una edición más del podcast de BLA Radio. Yo soy Luis y me encuentro con Belén. Sí, chicos, bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda edición y la verdad estoy muy contenta de que ya sea nuestro segundo programa. Y bueno, pues muchísimas gracias por todos los comentarios positivos que nos hicieron hacia nosotros y también hacia el programa. Así que, pues, más que agradecerle, ¿cierto, Luis? Así es, así es, estamos muy contentos. Ya tenemos Facebook, ahora sí ya podemos darlo. A r e f e r e n c i a del programa anterior, es facebook.com diagonal BLA Radio. O pueden buscarlo así como está, B, BLA Espacio Radio, es BLA Espacio Radio.、Eh, y ahí estamos esperando sus comentarios, sugerencias,、eh, propuestas, lo que sea. Sí, ahí estamos nosotros. Para el servi servicio de la comunidad. <risa> y bueno, Exacto. Bueno, pues, ¿qué te parece si ya vamos dando inicio? Ahorita que veníamos llegando, me platicabas de un artículo que leíste en n a n e m e Pues resulta que efectivamente que los The Killers están en puerta de grabar un disco. Aún no no está grabado, sino están ahí como que viendo.、Eh, están en proceso, están en proceso de composición. Y la verdad, eso, bueno, al menos para las seguidoras de los The Killers, creo que. Eso es algo bueno, porque eso significa que si sacan disco nuevo, eso quiere decir que ¿Qué? vienen a promocionarlo y vienen a México. Entonces, pues sería como, yo creo, como la cuarta, o, sí, como la cuarta vez que vienen a México. No, si tú e r es la fan aquí. Pues sí. No, que... y además, además, perdón que te di e、no, rompa. No, no se preocupes. Eh, eh, además, en, en el artículo, según leí. Hablan un poco del sonido que puede tener este grupo. Ah, nuevo sí, disco, también ¿no? es, es algo interesante. De hecho, es algo lo que en el segmento pasado estábamos hablando,、uh -huh. ¿no? De que los cambios que, que sufren estas bandas, del, del, de lo, cómo inician y a lo que terminan. Y sí, efectivamente, el, el nuevo sonido de los The Killers prometen que son más sonidos como que más rockeros, más, más、eh, con la guitarra. Entonces, pues habrá que ver qué tal,、Nos、¿no? s í、sí, es lo que dijo Ronnie v a n u c c i Entonces.、Uh -huh. Aunque todavía no graban, él asegura que será un sonido totalmente diferente. Pues、mm. habrá que ver y、habrá、ojalá que. Que, que, que traigan un nuevo proyecto mejorado que antes el d a y A.A. n d Que también fue muy bueno, ¿eh? Bueno, al menos el disco que. e l disco anterior sí fue muy bueno. ¿No Ay, sé me a, me qué apareció, sí, me, a ti que te pareció? Sí, me regalaron tres discos de los Killers y me gustaron mucho.、Ah, Entonces he ¿sí? tenido como chance. No, no era tan fan de ellos, a s e sí escuchaba como las canciones. Los sencillos y así, pero la revista que me regalaron tuve como chance no, de escucharlos con más. No, ya, no, no, no nos estás presumiendo. No s está presumiendo. Okay. ok, bueno, a ver qué te parece. s mejor nos vamos con una、sí. canción de los killers, una, una viejita. A ver cuál. p r e s e n d o La de All the Things That I've Done. Que tiene un coro muy padre. Ay,、oh, sí, me encanta.、Así、no que... sé, me recuerda mucho cuando la tocaron en l i v e date. Pero bueno, <ríe> sí,、eh, de hecho, sí.、Bueno. Belén es la fanática. Entonces vamos a escucharla. Y regresamos. Bueno, pues ya regresamos. Esto fue algo de los de u i l e、eh, s Ay,、ah, esta canción es una de mis favoritas.、Eh, me hizo recordar cuando hace algunos años fui al concierto, al primer concierto, y que de hecho fue la única canción que me sabía completa. Y fue con la que cerraron. <risa> y pues no sé, deja mucho que hablar esta canción. ¿Y en dónde fue ese concierto?、Eh, fue en el Palacio de los Deportes. De hecho, todas las veces que han venido han sido en el Palacio de los Deportes, a excepción cuando tuvieron una. Participación en el Motor Rocker Fest en el 2007, me parece, ahí fue una excepción. Pero pues, si vienen, ya sería la quinta vez que te visitan México. Y aparte, yo creo que sí les gustó mucho porque en el video, en un video lo grabaron en Chiapas y se fueron muy felices de, de México, que los trató muy bien. Entonces, s pues... í、sí, bueno, ya el hecho de considerar México para a b a r un video, pues ya, ya, es, ya, es ya, ya es una ganancia. Y además, ¿no? bueno. Estábamos como c o n t e n t a porque d a b a por hecho que se iban a separar. De hecho, sí. Se juntar, sí, sí pensaba que ya. Ya, ya estabas tú ahí, ya. Toallas, ¿no? <ríe> sí. Pero bueno, hablando de conciertos,、uh, otros conciertos que se acercan son como el d e 10 de marzo o l Kaiser、el、Chiefs. Kaiser, el, Kaiser Chiefs en el Palacio, en el p a a l c i o v e Cuervo Salón. Sí. ¿Te、eh, estás quedando con Tequila? Sí, sí, sí, sí, me quedé tres veces en el Palacio en el <ríe> Y estoy seguro que si viene una quinta vez también será en el Palacio. Pues sí, a menos de que ya. No, yo creo que ya e s t á n l l e n a n d o Más, ¿eh? Un foro, un foro solo se me hace mucho para ellos. ¿Quién O sabe? Un estadio, s、si no, pues sí, no. Son... Sí, sí, sí. No, yo creo que sería un palacio de los deportes. Pues yo creo que, bueno, pues, quién、mentira. sabe. Ojalá que algún día estén ahí como en el forito y. Pues ahí, a ver. Y hablando de los Kaiser Chiefs, ahorita vienen con su disco de Futurist Media, que、mm, es, a mi parecer e mucho que d e j a mucho que desear en comparación con los primeros, como el Employment, l e que es mi favorito y hasta ahora i t sigue siendo mi favorito, de los Kaiser Chiefs. Eh, no, no me gustó mucho、uh -huh. el, el No, de el, el hecho, no、docente. no está muy buena. Bueno, bueno no, no me agrada mucho. A excepción, pues que los fans los van a estar escuchando. Y, ah, bueno, o q n e s a n a e s h a y gente que sí le gusta, hay gente que no. A mí no me gusta、Exacto. mucho este, este nuevo disco. Bueno,、sí. Esperamos poderlo saber, ¿no? Claro, ojalá que sí. í qué te parece si vamos a escuchar algo de ellos? p n e m o s algo ¿Qué? de ellos. Sí, ¿Qué, ¿qué canción quieres? Ah, la de Ruby. ¿Te, ¿Te gusta? ¿La de Ruby? Ok, sí, sí e gusta. Me gusta mucho el corito. Ruby, Ruby, Ruby. Me i n t e r e a mucho el Guitar Hero,、um, pero bueno.、Así. Bueno, pues vámonos y regresamos. Bueno, ya regresamos. Esto fue de los Kaiser c h i e f s y se llamó Ruby. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby.、Ah. t e la sabes? No,、sí. nada más me s é e s a parte. De hecho, es la más, la más fácil para aprenderse. Sí, a ver, pues cántanos siempre así. No no, no, no, no. Por respeto a los oídos de, de, mí, de los que nos están escuchando, mejor no.、Ah. no. No hagamos eso, por respeto. Pero es muy fácil, tú lo has dicho. Sí, pues ahí está, entonces cántala. No, pues, tú、no、es la que dices que es fácil.、No、bueno, bueno, fácil. Pa pasando a otra cosa. ¿Eh? Eh, Vamos a hablar. No, ahorita que e s t á b a m o s viendo lo de, de las. Deja chifres, de hacerme costillas. Cabal. Perdón perdón, perdón, perdón, perdón, otra vez ya iba a comenzar. Es como una especie de tic que tengo. Pero bueno, te estaba platicando. Pon atención. Los videos. <risa> te estoy poniendo atención. <risa> ok, es que te estaba diciendo que los videos, por ejemplo, l o s que h s h i f los primeros también son muy buenos, son muy c h i t o s o s Los últimos ya no tanto. De hecho, ese, el primer video me recuerda el de I Ryan". I ya sabes cuál te al e de las almohadas. Ajá, Me, me, me recuerda mucho a, esto, a este, a este a uno de los flash m o b Y de hecho, hicieron uno aquí, bueno,、sí. parecido a este de las almohadas que juegan almodazos. h a Me recuerda mucho eso. Sí, de hecho, el, el flash mob México,、pues、los, las personas que organizan esto aquí, fueron los encargados del de, día de el metro, ropa interior, el en, ropa interior metro. en metro. Sí, ellos están organizando como estas, les llaman misiones y se pueden meter a la página de Flashmob México. ¿Fuiste? Sí. Quería sí, ir, claro, tenía, sí, tenía、sí. ganas de no, ir. No, sí fuiste.、Sí. Sí. <risas> Después les pasaré, ahí subiremos las fotos cuando, okay, cuando okay. fue Luis. O sea, dijeron en ropa interior más mala. ¿no? Pero、en、bueno,、tanga. esto salió porque en Flashmob había una, organizado una onda así, no con la No c a m b i e s la conversación. No, no, no, estamos hablando de Flashmob. Ajá, yo estoy hablando de que fuiste en tanga. Sí, creo. No me dio、sí. pena. No, pues es que cuando estás con alrededor de gente、uh -huh. que tiene también ropa interior, ¿no? p u es es como normal. n、oh, o bueno. Bueno. Bueno, No sé si、no、t i e n e razón.、Pero、bueno, habrá gente morbosa como tú que a l g u e z sí, sí <risa> le cause esa curiosidad y no ¿Y sé. ¿Y Yo no me estoy diciendo porque tú me contaste. Pero no, no es necesario que... decirlo. ¿no? No,、bueno, pero pues bueno, ya se lo compartiste a toda la gente. Ok, ok. Bueno,、eh, ese bueno, es el punto. Que la onda que el Flashman está como muy padre porque sacas de contexto a las otras personas. Algunas se unen, otras se quedan. Es ¿Cómo? Esto d o masivamente. Entonces, lo está muy padre porque si lo haces tú, no hay problema. Porque otros cuantos cientos y miles también e s t á haciendo lo mismo. Entonces, pues no quedas i n vergüenza. Pero bueno, como ya hablamos yo, hablamos de, de mi banda favorita. Una de mis bandas favoritas.、Skillers. Pues ahora es el. El momento de, de que Luis nos platique algo de su banda favorita y este es algo de n u v e r d a d Es algo muy parecido a lo que pasa con The Killers. leí que, bueno, ellos n o se han separado ni nada, pero tienen un rato sin sacar como un disco.、Eh, y leí que, que, según su vocalista Jonas Berg, están ya trabajando en nuevo material, componiendo canciones y así.、Eh, y ya tienen un ratito sin sacar disco. De hecho, el último disco que salió fue un recopilatorio, nada más tiene una canción nueva, se llama e XR t a f u n n y Y la canción era Do You Love Me No sé, tú, tú también los has e s c u c h a d o s o n tan b e n o s Sí, lefes, sí, ¿no? los he escuchado. Y sí, son buenos, la verdad son buenos, pero Vinieron bueno. hace como dos años al Vive Cuervo Salón. Y de hecho fui a verlos. ¿Tú no los fuiste a ver? No, hoy no los conocí. En ese entonces no los conocí a nadie. Ah, la ok,、otra. sí. Me olvidaba que tenías que te i b a s como la secundaria, ¿no? o No sé, yo creo que sí. Hace dos años. ¿Qué hacías o hace dos、no. años? Hace dos años me iba en la secundaria, pero. Ah, en la primaria, Uy, bueno, estás sea, a punto de salir. En la primaria. Ay, ¿cómo lo ven? Pero bueno. b u e n o bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción、sí. de d i o s Justamente esta que les mencionaba, la de Do You Love It, e s como la más reciente que, okay, que, vamos, que sacaron. Vamos a escucharlos. Ya Regresamos con algo de Mew y, pues, hablando con esto de los, de los conciertos,、eh, bandas que nos visitan a nuestro país.、Eh, una también de las bandas que van a venir, y de hecho no hablamos, es de Rayo Hill. Y、eh, de hecho, ay, se acabaron muy rápido, siempre se acaban muy rápido los, los boletos. Pues, s í de ellos ya has es de esperarse, ya ves la visita pasada que hicieron,、eh, también se acabaron de volar y abrieron sí, otra fecha y también abrieron, se acabó. Se Igual, nuevamente, esta vez. Abrieron otra fecha y se acabaron bastante,、sí. bastante rápido. Hay muchos, muchos seguidores. Muchos, muchos nos quedamos sin, sin boleto. Sin boleto, me incluyo. ¿Incluyes tú también? Claro, sí, ¿o ¿ves、quedamos. que tengo un boleto? ¿Quién sabe? No, habrá que esperar. Tienes cara de revendedor. No, <risa> no, habrá que esperar quién se pierda de nosotros y nos da un boleto. ¿Por qué? Lo dudo, pero bueno, esperemos que nos cuenten o ahí pongan los que sí o de menos tienen un la oportunidad. Video, sí. Tienen la oportunidad o van a tener la oportunidad de, de irlos a ver, pero pues, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque recordarás, bueno. El, el año pasado, la vez que vinieron, fue. e c o No, fue、años. como dos años. No, como o dos más, años. no recuerdo exactamente. No, ya tiene más tiempo. Pero fue sí, como muy importante porque tocaron Creep y habían prometido no volverla Cierto, a tocar. Cierto, eso sí, eso fue algo, algo. Me tocó escuchar comentarios de gente que, que se puso casi a llorar porque la tocaron, pero de coraje porque <risa> no querían que la tocaran. O sea, fanáticos empedernidos que, que no querían que los demás escucharan Creep porque no querían que、ya、sean considerados. Ajá, como una banda de una sola canción. Pero, esa es la que más se oye de ellos, ¿no? Pues de hecho, sí,、si、escuchas Creep, Radiohead, y todo el mundo, ¿te gusta? No, me encanta, y nada más, de hecho, conozco Creep. Es como tu caso, ¿no? Que, <ríe> sí. Que dices que eres fan de, de Radiohead, d、no, p e r o Nada、no. no, más conozco Creep. De hecho, yo creo que me inicié con ellos con la de c r e p Sí. Y sí, de hecho, sí. Pues de hecho, son, igual son una de las, <ríe> las canciones que son más, más、no、tocadas entre las, ¿sí? del inicio de las bandas. Las banditas de、ahí. bar o que están empezando, siempre tocan <ríe> Creep. Música ligera. De los White Stripes. Los ¿sale? White Stripes, porque está muy fácil. ¿Qué otra? También alguna de los Red Hot Chili Peppers. Con la de Otherside, también igual es muy, muy conocida, pero sí tienes razón ya. Como que cuando inicias una banda, te dan una especie de cancionero con las canciones que puedes. Ese fue el que te dieron, ¿no? No, no yo nunca recibí eso. Entonces, ¿qué tocabas? O sea, A inicias cuando tú tenías tu banda, o bueno, cuando iniciabas con tu, con tu no, banda. No, yo casi no toco cover, s de hecho. Ah, no. no. Ah, entonces es música propia. No, ese será es tema de otro programa. Estábamos <risa>、okay. hablando de Radiohead. Ok. Que vienen a、okay. México y, y no tenemos hecho, boletos. Vienen el 17 y 18 de abril en el Foro Sol. Y、sí. pues hay chicos que vayan.、Pues, Apenitas el Foro Sol porque El palacio yo creo que les queda muy, muy chico. ¿No? <risa> yo creo, yo creo, considero eso. ¿Qué te parece si e s c u c h a m o s una canción de ellos? no? Sí, vámonos con algo. ¿Con de Creep?、Realidad. Sí. No, Creep no. No, no es c i e r No, vamos con algo. Ay, ya ver, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la que tú prefieres? Yo quiero la de High and Dry. Bueno, esa vamos con. Hola, ya regresamos. Esto fue de Radiohead High and Dry. Exacto. ¿Próximos a visitar la Ciudad de México? Próximamente, ojalá que sí, que sea algo bueno para los fans. De hecho, pues siempre dejan buen sabor de boca, ¿no? Pero. Pues ya regresando con esto d los conciertos,、eh, también otros que nos visitan son los de Cooks. Ellos estarán el 3 y 4 de mayo, ¿sabes en dónde, Luis? En Monterrey y en Zapopan, respectivamente. Lamentablemente no van a estar en el DF. O hasta la fecha no, no han abierto como un concierto、mm -hmm. acá. Una fecha para el DF, p u e s n i modo, chicos, ahora los del DF no nos tocó. Sí, eso que siempre. Uf, de... Pero creo que ya no es tan malo, porque todos los conciertos siempre se v e n como al DF, Monterrey y Guadalajara. De hecho, siempre、sí, pues、son las, los、oh, no. estados como que más. Exacto, y los Cooks ya habían venido a un m o t o r r o c k e r también. Ya,、uh -huh. entonces ya, no sabía. Tenía el chance l o de verlos, creo que mucha gente también. Y si son muy fans, tampoco está muy lejos Jalisco, p a y pero bueno, sí. Así que a los fans sí tienen la oportunidad de ir a, a verlos allá a Monterrey O a, la, a Guadalajara. ¿O tú no es... harías eso con los killers, por ejemplo? Si te dicen, van a estar en Pachuca, a lo mejor.、Mm, bueno, pero eso estamos hablando de lugares más cercanos. Bueno, ¿no? van a estar en Guadalajara. Hijo, si estoy de vacaciones allá con la familia, pues yo creo que sí me iba, pero viendo ahorita las cosas, pues no. Pero bueno, no soy tan. Es que se vienen muchos、oh. conciertos y obviamente、sí. a la cartera lo sufre. De hecho, sí, ¿no? El cochinito que tienes <risa> cochinito. que e s t a r asaltando cada ratito y ya no le queda al pobre nada ya. Exactamente, y además de los cooks, se viene el 11 de abril un concierto、ah, de, de los c de los MGMT, de hecho vienen a México、Justo、también. j u s t o la semana pasada lo confirmaron. El 11 de abril al Cucos, Palacio de los Palacio. Deportes. Mismo sitio en el que van a estar los a r c t i c m o n k e y s En el pala sí, Palacio de los Luis, Deportes, exacto. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el cover que de hecho hicieron los Cooks? Algo del. i MGMT. i MGMT. Como aprovechando, ligando esto,、sí. ¿no? Los Cooks y MGMT. Sí, ¿qué te parece si nos vamos con sí, algo es de eso? Es una canción de Kids. Es la de Kids. Que, de hecho, es un acústico que grabaron para una estación de radio. A ver, vamos, vamos a ver a qué tal está. Qué tal. Y bien, ya regresamos. Escuchamos algo de Cooks, el cover que le, le hizo I'm Genty con la canción de Kids. Y de hecho,、eh, esta canción hizo como que mucho revuelto allá en Francia por el, este presidente que la utilizó para su campaña, entonces no tenía permiso. Y no, sí, hay una de serie hecho, de r e v u e l t u r a que ahí se hizo. De hecho, hay como、ah, una disputa legal todavía, porque Sarkozy l o utilizó durante su campaña, entonces. <risa> Entonces, venenas haciendo unas casas muy chistosas y me hace reír. Pero bueno, el punto es que. Este cover a mí, en lo personal, no me gusta tanto. Me gusta más la versión de MGMT. Yo me quedo con este también, eh.、Ah, obviamente、yo、sí, no tiene como、este. tan. No, no hay como punto de comparación porque una、no、es más orgánica que otra, es más acústica y ¿eh? tal. Como dices, que es, tiene más s i n t e s i s es más movidona. Sí, de hecho, sí, es como que. Utiliza más como que suelectro a í、sí, Y más m o v i d o Sí, exacto, pero bueno, aún así me sigo quedando con la de MGMT. Yo me quedo con las dos. <risa> <risa> yo me quedo con las dos. No, yo me quedo con la de MGMT y de los cooks. Mejor que toquen sus canciones. ¿A <risa> qué? No no, no, no, sonó muy agresivo, pero no. Ok. No, no e l agresivo,、no, agresivo. ¿Me obligaste a decir eso, Belén? Yo no te obligé a nada, pero. Ay, pero bueno. Sí. Hablando de festivales y conciertos, también se viene uno, uno pequeñito.、Uh -huh. sí, ahí va, en Toluca. El 5.5. Sí, de hecho va a ser ahí en un centro, en el centro dinámico Pegaso. Que ¿Qué es eso? No, sé, no lo conozco, <risa> pero a mí me suena que es como el centro. De convenciones de Catepec. <risa> tampoco conozco el de Catepec. Pero bueno. ¿Tú conoces el de Catepec? No, tampoco, pero he escuchado <risa> hablar mucho de él y que muchas bandas van a tocar ahí. Entonces, pues yo me imagino que ha de ser más o menos ahí. Pero bueno, la verdad, pues conozco.、Mm, de hecho, ese festival también trae buenas bandas porque trae los de Think Things.、Eh, otra que también es Rara r r i o t a r o t algunas bandas mexicanas también, como Shizatin. Eh, eh, está organizado por la productora 1111, -11, que es como una productora no, chiquita. ¿no? Ojalá que, que, que salga muy bien, porque eso asegurará que en próximos años hagan más versiones de este festival y. y ojalá que traigan bandas nuevas. Y que pues ya tendremos que estar yendo hasta Toluca, que igual es un lugar medio extraño, se me hace <risa> medio extraño. No, como.、Eh, un、ya. lugar inhóspito. De hecho, sí, como ya lo había comentado aquí a Luis, detrás de. En, en... Fuera del aire. Fuera del aire. Eh, que todavía lo, a, lo podía pasar como en, de Pachuca, ¿no? Porque pues igual en Pachuca todavía es como que un poquito más. No sé, a mí Pachuca se me hace igual de i n o s p i t o que Toluca. No, pero Pachuca es como que más. Lo has escuchado más en eventos de <risa> p o c o m o que. <risa> lo、consines? escuchas más en la radio, este, ¿no? Este, sí, que Toluca, pues Toluca se me hace raro, pero pues ojalá que sí a la productora le vaya bien y que pues también a las bandas que, va, que van a ir a tocar también les vaya bien y. Pues a ver, ahí también. Sí, y que traigan nuevas bandas chidas. Y pues, con la mala noticia de que este es el、y、último b l o q u e Y ya nos vamos. Este fue el segundo podcast. de BLA Radio. Exacto, entonces, ¿qué te parece si nos vamos con una, con una canción de alguna banda que esté en este festival? Me gusta The Think Things. The Think Things, está bien, ¿qué canción te agrada? Mm, a ver, déjame acordarme de, algún, de mi repertorio. Sí, l a que,、um, um, um, que tú quieras. That's not my name. Ok, si quieres p o n e m o Sí, y bueno. That's、well, n Ok, pues ya, chicos, esta es la última canción y ya nos despedimos. y Muchísimas gracias. Ya tienen el Facebook. Pueden comentar ahí. Sí, muchísimas gracias por habernos escuchado. <risa> y que Luis luego se le sale un poquito eso de andar interrumpiendo a la gente. Pero. Es, es bueno, e、sí, n o o que s a l i r al rescate de Berlín. ¿Se han dado cuenta que a veces necesita ayuda? <risa> ay, Yo también entonces... necesito ayuda y... y ella no me ayuda, entonces. <risa> no sé. No le crean. Ya nos vamos, ok. Sí, nos ya vamos hay muchísimas gracias y ahí. Dejen igual nuevamente sus comentarios. Saludos a todos, porque si no, Berlín va a empezar a dar su listota de personas. No, te es veo que les voy a agradecerlo. De Pero es que son muchas. Bueno, sí son muchas, pero. Pero por eso saludos a todos. A todos、pacientes. y muchísimas gracias a todos. Y esperando que les guste. Nos escuchamos la próxima semana, a Y esperando que igual les guste este segmento que lo hicimos con mucho cariño. Y amor. amor pisondado. De veras que esta semana, semana. De hecho, oye, sí es cierto. <risa> pasó desapercibido <risa> este, este mes, ¿no? Porque se supone que es el mes de febrero, del Día del Amor y la Amistad. Que yo creo que es pura mercadotecnia, en donde nada más utilizan a la. Las pequeñas gente, como su conejillo de indias y como. ¿Pero qué te parece?、Eh, sí, sí, sí, hablamos de s o el próximo podcast.、Ah, ya、perfecto. que pase la fecha, sí, porque se、sí. me está acabando el tiempo. Sí, bueno, sí, eso sí me agrada. ¿Okay? Porque aquí Luis está carrereando. Pero muchísimas gracias y <risa> n o seguimos viendo en el siguiente segmento y que se la sigan pasando muy bien. Agradeciéndoles nuevamente y ojalá que les guste este pequeño proyecto. Así que vámonos con algo de los Dink Dinks. Muy buena vibra y muy buen inicio de semana. Bye.